Hola, buenos días. Mi nombre es Silvina Salazar, soy la secretaria de la Cooperativa Utopía. Hoy estamos en representación con mis compañeros Daniel Silis y Nahuel eh, bueno y dos compañeras que no se pudieron sumar por problemas familiares. La verdad que hoy es un día que los... Eh, nos capacitamos durante seis meses, eh, tomamos referencia de las personas de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Viedma, que nos estuvo acompañando. También, eh, si hoy estamos acá, es eh, gracias a una de las personas muy importantes, como es el señor Daniel Badier, que fue él que nos convocó. Y bueno, hoy haciendo sueño, haciendo realidad este sueño que tantos esperábamos. ¿Cómo va a ser el funcionamiento de la despensa? Eh, nosotros eh, a partir de la semana que viene vamos a estar abriendo las puertas de las despensas para exhibir los productos de nuestros productores regionales que mmm, la idea es eh, unificar a, todo el a todos los productores que eh, ellos son los que van día a día vendiendo sus productos eh, siendo ellos eh, solamente la voz de esto. Nosotros lo que, La idea nuestra es juntar a todos los productores con todos sus productos y exponerlos en la, en la despensa d'Ausati. Sí, Ivana, muchísimas gracias. Comentanos los días. No sé si van a estar los días solamente de la feria o se van a abrir en otros momentos también. La idea es abrir los seis días a la semana. Eh, los horarios todavía no sabemos, pero acá estamos. Para estar anunciando. Digamos. Sí, sí, sí, por supuesto, cuando abramos las puertas, que ya tengamos nuestros productos en exhibición, obviamente que ustedes van a estar invitados para que vengan a acompañarnos a, a la apertura.